Un buen día Jorge, ¿cómo anda todo por ahí? Muy bien, queriendo hablar de economía como cada miércoles contigo. Bueno, ya estamos aproximándonos al cierre del año, la idea que teníamos hoy es a ver algo muy actual y algo un poco más viejo pero este que no es este malo recordarlo, por lo menos para este ayernamos un poco a, a un futuro eh, de no cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado. Pensaba un poco Jorge arrancar ya que estamos llegando a fin de año, hacer una evaluación un poco puntual, muy lineal, sin este sin mayor profundidad de qué opciones de colocaciones financieras para ahorristas fue la mejor a lo largo del año 2021, un año bastante intenso, bastante complicado. Y bueno, dividimos un poco la el ejercicio en dos grandes grupos, el de el que está accesible a la mayoría de los oyentes, a la mayoría de... ...de los uruguayos, que son colocaciones en montañas locales, y algo un poquito más complicado para evidenciar un poco, un poco por qué la renta o los ingresos se distribuyan a nivel internacional de la forma en que se hacen. O sea, quienes más tienen, más acceden, más rentas tienen, y quienes están en, la, en las franjas más bajas son los que menos rentabilidad tienen... ...de sus ahorros... ...y generalmente son los que pierden más... Eh, ...es clásico, ¿verdad?... ...para el oyente, para cualquiera... ...aquel que tiene algún ahorro... ...siempre las opciones... Eh, eh, ...habituales, las comunes son... ...bueno, eh, colocar... ...comprar dólares... ...o comprar alguna otra moneda... ...o comprar algún algún índice que me pueda cubrir... ...de la, de la, de la inflación local... ...básicamente cuando alguien tiene pesos... Eh, opta por comprar dólares, ese fue el ejercicio que hicimos, la otra es colocar eh, unidades indexadas o las viejas unidades reajustables que tenía el banco hipotecario, simplemente para hacer un seguimiento a partir de alguna cosa que se está analizando en el Senado en este momento, y bueno, incluimos otras dos monedas locales, eh, regionales, perdón, que son el peso argentino y el real brasilero, a ver cómo le habría ido a una ahorrista cuando opta por alguna de estas colocaciones. Y lo que tenemos es al día 10 de diciembre, pusimos esa fecha para hacer el ejercicio, la mejor opción es comp haber comprado unidades indexadas. De esa manera, eh, habría obtenido, en términos lineales, sin colocación de plazos fijos en intereses adicionales, un 7,68% a lo largo del año. Prácticamente se cubre de la inflación, si lo hubiera colocado en plazo fijo, inclusive o alguna otra algún otro título hubiera obtenido algo por encima de la inflación. La sorpresa es que si hubiese comprado dólares, la rentabilidad hubiera sido menor, 4,53%. Y si hubiese optado por eh, unidades reajustables, las viejas unidades reajustables del banco hipotecario, hubiese eh, tenido un 5,64% de rentabilidad. Quiere decir que entre las monedas clásicas la mejor opción en el año hubiese sido adquirir algún título en unidades indexadas y esta este, supera todas todo el resto de las alternativas. Las dos grandes perdedoras, como era obvio pensarlo, fueron tener eh, reales, un 4,10% negativo y bueno, el peso argentino 22,84% negativo en lo que va del año si hubiésemos colocado en esas monedas. Ahora bien, eh, estas son las colocaciones que nosotros conocemos aquí en la zona a nivel internacional el el la el primer premio se lo lleva quien compró petróleo barriles de petróleo a principio de año ganó un 39,72% en dólares sea que esto la devaluación con respecto al peso uruguayo eh, quien eh, compró bitcoins al principio, la criptomoneda más importante al principio de año obtuvo un 23,55% y quien colocó en la bolsa de valores en adición a la devaluación El índice Dow Jones en el año aumentó un 16,3%. ¿Y digo esto por qué? Bueno, porque estas opciones no son las del común eh, ahorrista de nuestro país, sino son los que tienen más posibilidades de ampliar sus colocaciones. Eh, curiosamente, eh, para que se quede un poco más tranquila <risa> la audiencia, si alguien comprado oro al principio de año perdió dinero 6,38%, perdió más que si hubiese comprado reales y lo hubiera mantenido en el cajón de su casa. Y bueno, el perdedor número uno ha sido el peso argentino y a, lo tomo porque eh, a, se están cumpliendo en este este mes 20 años del de corralito argentino, eh, los que tenemos alguna que otra cana, un poco menos de pelo, Nos lo recordaremos aquel diciembre nefasto, noviembre-diciembre del año 2001, cuyas consecuencias todavía no han sido superadas en un 100% en la Argentina... Eh, recordemos que aquel corralito eh, nació, o mejor dicho, ya venía mostrando sus patas en marzo de del 2001 cuando el presidente de la República toma la primero la renuncia de su ministro de Economía, José Luis Machiné y posteriormente un ministro de Economía que duró 15 días, que fue el doctor López Murphy y la asunción del Domingo Cavallo como nuevo ministro de Economía para conducir este los problemas económicos serios que tenía Argentina en aquel 2001, uno que desembocan finalmente en aquel corralito, que consistía básicamente en no poder utilizar eh, retirar más de 250 dólares, 250 pesos, en efectivo de los cajeros de los depósitos que tenían los ahorristas, que terminó en una crisis, mega crisis y una caída del propio gobierno, aquel momento el presidente de la Rúa. Pasados 20 años, la mayoría de aquellas eh, aquellos elementos eh, aparentemente son muy lejanos, pero han tenido sus consecuencias hasta el día de hoy. ¿eh? Si uno hace un, un pasaje eh, rápido sobre todo lo que pasó en aquellos frenéticos 6, 7, 10, 15 meses, ¿Eh? hasta la salida definitiva del corralito un año después, prácticamente en noviembre, diciembre, con la presidencia de Eduardo Dualde eh, se terminó de completar toda aquella salida, uno puede identificar algunas características que tiene hoy en día el ahorrista argentino En primer lugar, una gran desconfianza en el sistema financiero bancario, el sistema bancario del financiero funcionan si hay mucha confianza, si hay algo de desconfianza, el sistema no funciona porque el justamente el pilar es la confianza. eh este El ahorrista argentino, por definición, lo describo, verdad es sumamente desconfiado y e inmediatamente retira su dinero a partir de todas estas cosas que han ocurrido en los últimos años. Cosa no menor para tener en cuenta nosotros porque en el año siguiente, aquel 2001, en el 2002, nosotros sufrimos exactamente el mismo problema por parte de exactamente los mismos actores con el mismo razonamiento, un retiro masivo de depósitos que hizo que el sistema financiero uruguayo colapsara lo digo porque muchas veces volvemos a escuchar a aquellos que es bueno atraer ahorristas argentinos a los bancos locales, lo cual no digo que esté bien ni esté mal simplemente lo que digo es que tener cuidado porque no es lo mismo tener en, sus, en la cartera un banco una cantidad de depósitos de gente que no le teme al sistema financiero a tener peso importante a aquellos que le tienen un temor particular eh, al riesgo de el, el no retorno de los depósitos que uno tiene. Mauro, y, ¿te, puedo, te ¿sí? puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no, Jorge? ¿Y hay hoy gente que todavía confía en el sistema financiero? Sí, aunque ¿Sí? te parezca mentira, sí. Mm -hmm, <ríe> sí, hay mucha gente que confía en el sistema financiero y yo diría que a nivel internacional, pese a todos los problemas que hemos tenido, el grueso sí, pero mm. hay determinado grupo Yo te diría no más de un 10, 15% que está muy concentrado y que tiene este este reflejo, este tic de desconfianza ante cualquier noticia dispara y esos están concentrados en esta región por los problemas que hemos tenido en los últimos años, pero en otros países no se les pasa por la cabeza que un banco no le devuelva los depósitos que tiene, sí, es más sí, hay sí. una cantidad de sistemas de resguardo al respecto por parte de los bancos centrales que para eso están, ¿verdad? Claro. Claro que sí. Disculpa, disculpa la, la interrupción, te sigo escuchando. No, al contrario. El otro elemento, y con esto ya estoy redondeando, es eh, que el sistema argentino terminó solucionándolo todo a partir de la participación una vez más del Estado, que tomó una enorme cantidad de estas deudas y las tomó como propia emitiendo títulos públicos. Este es otro elemento de la región eh, eh, que lamentablemente es muy común. Cuando hay problemas, el Estado aparece se endeudan y de esa manera, entre comillas, soluciona el problema. Los grandes ganadores, aunque parezca mentira, si es que lo vieron en Argentina, fueron los deudores en dólares que terminaron pagando en pesos, en un, pe un peso totalmente debilitado. Mientras que el gran perdedor en Argentina, no se dice esto, pero el gran perdedor fue el Estado argentino, que tomó asumiendo una enorme cantidad de deudas que no eran propias, pero que para mantener el sistema financiero, lo terminaron endeudando, los famosos BODEN, aquellos de 3, 10 y 12 años que se emitieron en aquel momento y que terminaron siendo parte de la deuda externa eh, pública perdón argentina, alguna en dólares, alguna en pesos, y que eh, si bien se terminaron de pagando, se pagaron con deuda nueva, que hasta el día de hoy está haciendo ruido en Argentina. Así que 20 años de algo que sería bueno, cada tanto, repasar para no volver a cometer errores que no fueron propios de Argentina recordemos que un año después nosotros tuvimos un problema no tan grave pero similar eso Mano, lo que repasar hoy, Jorge. sí ¿Qué tan mejor o tan peor está Argentina con relación hace un año atrás y además de eso frente a esa realidad argentina ¿Qué tan inmunizado puede estar Uruguay? Voy a empezar por lo segundo que es lo más fácil de contestar <ríe> Mirá Eh, si nosotros, si entendemos y tratamos de entender un poco más la historia La inmunidad con respecto a Argentina viene de por dos lados En primer lugar, entender que esto no está superado en Argentina definitivamente Repito, Argentina el aborrista argentino, el inversor argentino es de muy corto plazo Quiere rentabilidad grande y de corto plazo Y le tiene un miedo enorme al sistema financiero Si nosotros montamos un sistema financiero como hace Chile, por ejemplo, Chile tiene eh, acepta depósitos argentinos, pero con determinadas características. Bueno, si hacemos algo parecido, bueno, nos inmunizamos. A nivel del comercio internacional, salvo para los servicios, nos hemos desacoplado de Argentina. En aquel momento, el grueso de nuestras exportaciones iban a la región. Hoy en día, el principal destino es China. Desde ese punto de vista, estamos inmunizados. No así para los servicios como el turismo, por ejemplo. En donde dependemos de Argentina, a la vista está en esta zona en la que estamos. En cuanto a la otra pregunta, ¿qué tan distinto está Argentina con respecto a hace un año? Esto es mucho más complicado, por dos o tres motivos. Primero, el año pasado Argentina estaba sufriendo la pandemia. Es relativamente sencillo pensar que está mejor que hace un año, lo cual es cierto, los números así lo dicen, ya que comparado con un año muy malo, Algo mediocre termina siendo bueno. También le pasa a Uruguay y le pasa a otros países. El problema de Argentina, Jorge, es mucho más profundo. Pasan los años y se vuelven a repetir los mismos problemas que han tenido en los últimos tiempos. Sigue estando el sistema financiero débil, no hay suficientes reservas internacionales. Cuando alguien produce algo le cae alguna norma que le cambian las reglas de juego de un día para el otro pasan de un gobierno al otro como parecería que fueran el diablo y, el, y Dios de un día para el otro, las políticas de ambos terminan fracasando y volvemos a la situación anterior y otra vez volvemos a esto de amigo el enemigo, hasta que Argentina no tome en cuenta que tiene que tener tres o cuatro líneas de consenso de mediano y largo plazo en términos macroeconómicos, vamos a seguir sufriendo los mismos efectos y lo decimos vamos porque nosotros vamos de, de, <ríe> en el mismo carro, ¿verdad? O sea, como exportamos servicios a Argentina, esta situación es reiterada y va a volver a pasar una vez más y volverá a pasar nuevamente hasta que dos o tres temas no se consensúen en cuanto a una salida de mediano y largo plazo. En Lamentablemente no ha pasado eso. En definitiva, si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, vamos a tener los mismos resultados. Sin lugar a dudas y eso es un debe que tiene nuestro país con respecto a las, el relacionamiento que tenemos con Argentina. Si otra vez volvemos a hacer lo mismo con los depósitos, vamos a sufrir lo mismo. Si otra vez este destinamos nuestras exportaciones de servicios solamente a Argentina, vamos a tener exactamente lo mismo. Yo aplaudo que ellos otros sectores que han tomado decisiones inteligentes y que han se han desacoplado de básicamente de Argentina y de por la ejemplo, región. Por ejemplo, por ejemplo, Por ejemplo, la carne, por ejemplo, eh, el lácteos, por ejemplo, no sé, la propia forestación, todos están trabajando con otros mundos que son mucho más estables que la Argentina. Pero en lo que tiene que ver con servicios y turismo no es tan fácil. No es tan fácil, pero yo creo que se ha hecho poco, porque siempre la comodidad es volver ¿eh? a, a la región, es más difícil, pero también era difícil otro, y sin embargo, con trabajo de muchos años se logró... Bueno, Mandiburo, gracias por esta charla, muy amable. Bueno, con mucho gusto, Jorge, y buena semana para todos. Igual siempre. para ti. Gracias. Chao. Frecuencia abierta.